Cuentos de hadas españoles. El caballo y el burro. Érase una vez una vieja cabaña junto al río, donde vivía un lavandero con su caballo y su burro. Oh, hoy ha sido un día muy largo. Estoy tan cansado. ¿Por qué estás tan cansado? Yo soy el que lleva toda la carga. ¡Tú solo llevas al amo! Venga ya, deja de quejarte y a dormir Buenas noches El burro decía la verdad Todas las mañanas el amo llevaba la ropa lavada a los pueblos cercanos Y regresaba con más colada para lavar Si iba lejos, montaba en el caballo Y cargaba toda la carga de ropa en el burro El pobre burro tenía una vida muy dura Ropa sucia hoy, señor ¡Oh, qué suerte que estés aquí! Mi hermano llegó ayer con su mujer y sus hijos Hay mucha ropa sucia para lavar Ningún problema, señor. Se la devolveré mañana. Gracias. ¿Ropa sucia hoy, señora? Oh, Henry, mis nietos han venido de vacaciones. Juegan todo el día y se ensucian mucho la ropa. He de decir que tendrás que lavar muchísima ropa. ¡Ningún problema, señora! ¡Se la devolveré mañana! ¡Ropa sucia hoy, señora! Ah, ¡Ayer hice limpieza y mis cortinas necesitan un lavado a fondo! ¿Podrías tenerlas listas para mañana? ¡Ningún problema, señora! ¡Se las devolveré mañana! Y así continuó el lavandero de puerta en puerta recogiendo la colada del día Parecía que todos tenían invitados o una fiesta o habían hecho limpieza Cargó toda la colada en el pobre burro ¡Oh! Hoy hay demasiados fardos No sé cómo equilibrarlos en el lomo del pobre animal Debo caminar junto al burro para echarles un vistazo No quiero que caiga ninguno por el camino Así, en vez de montar su caballo, el lavandero caminó al lado del burro Al pobre burro le costaba andar Su carga era tan pesada que le daba miedo caerse El día se hacía más caluroso y el lavandero estaba cansado ¡Caray! ¡Qué día más caluroso! Y esta caminata me está agotando Y aún encima en un día en el que tenemos tanto trabajo, pero hay que descansar un rato. ¡Oye, caballo! ¿Qué quieres? Por favor, hoy mi carga es tan pesada que creo que me va a romper el lomo. Por favor, ayúdame a llevarla. Hoy el amo no va montado. Por favor, lleva parte de mi carga, ¿sí? Rotundamente no. Mi trabajo es llevar al amo. Tu trabajo es llevar la carga. Así de sencillo. Pobre amigo. Lo siento mucho, amigo. Nunca debí haberte puesto tanta carga. ¿Por qué no habré puesto alguna en el caballo? ¡Lo siento! Lo siento, pero seguro que entenderás que hoy tiene que descansar nuestro viejo y buen amigo, el burro. Lo merezco, amigo. Si no hubiese sido egoísta antes, podríamos haber compartido la carga y yo habría llevado la mitad. Pero como he sido tan mezquino, mi castigo es llevarla yo solo. Así que ya veis, siempre es mejor compartir la carga.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 Era muy perezoso Al burro no le gustaba trabajar Solo quería sentarse, comer y dormir oh, oh, Otra vez al mercado El amo debería tomarse algún día libre Me encantan las vacaciones oh, oh, Quizá él no necesite descansar Pero yo sí Pero el burro no entendía Que el mercader no podía tener vacaciones